Estamos de regreso con el programa especial esta noche a bordo del tren de la música. Sí, estamos celebrando la subida del presidente de Haití, un amigo del conductor Daniel Fouché. Y en este mismo camino escucharemos una música de su grupo. Y la música se titula Homage. Homage. h o m a g おまニーズの人たちあ、たちんこの人たちは、たちんこの人たちは、おま人たちは、この人たちは、この人たちは、この人た Et j o u r d h u i dans l'après-midi, t'es sans distraction, t'es senti comme ça position. Ma c a i l a u un bon zanni, il e t maquette a cause la s i e n c e s femmes, e l l e p r o p o s e c on a l'assisté répétitif. Les femmes, e l l e p r o p o s e n on a l'assisté répétitif. 私たちの皆さん、私たちの皆さん、たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの 食べません。 ミズクラドスコシオルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル I am I am I am I am I am I am I am e r e I am h e I am am here, I I a am here, I どうもン、りがとうン、ざいましン。 せ vous まいじょすり、じゃねかふえみじょ dia。あせけやもり、ふえらべとべたさんか。えせせいてり、ふえんそうええべたかわ。まべぷりえぽんぎゅ、おうぼてじえやもり。せ vous まいじょすり、じゃねかふえみじょ dia。So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 アカデミアヨトンメモエワンバコベワンアカデミアヨトンメモエワンバコベワンアロトトンサミドバコベワントンバタトトンボワンバコベワンヨパトンネシンテメシンコサーヨパトンネシンテコフェコサー o p e r a t o b i adam, b i a d a o p e r a t o o p e a t a o big adam, b i a d a o p e a t o o p e a t o r e t e g a s p u m o j a b i n o Akato, Metegas, n a d e l k o a e t e g a s n a d e l k o a e t e g a s n a d e l k o ヘッてかすなでるかわヘッてか Después de esta canción, iremos a la Martinique otra vez para escuchar la canción del CA que se llama Tout le Doncio. Tout en e douceur. Tout en e douceur.、Ah. Ces musiques son t chantées en français, mais avec la scène a Tilia. Écoutons-la. Tout en e d o u c e i o Tout en douceur. Toute en douceur. ジャジャジャジャジャ。<gehört> <m> <puisque> t h e l l be La sensation est un bonheur. Dans le programme de ce soir, étant donné que nous parlons un peu d'Haïti, nous ajouterons que ce tout petit pays a une très grande histoire. En passant, nous soulignerons que les esclaves d'Haïti, je dois dire libres, ont combattu pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Los haitianos, nosotros peleamos también en, la, la, en Savannah, Georgia, para la independencia de los Estados Unidos.、Mm. El fundador de la ciudad de Chicago fue un esclavo haitiano, pero esclavo libre, libre a ese tiempo, que se llama Jean-Baptiste p o i n t d e s a b l e Fue un negro haitiano que fundó Chicago. Nosotros ayudamos también a Simón Bolívar. A ganar su independencia en Venezuela. Ajá. Y para ...para decir gracias a los haitianos, nosotros no fuimos invitados a la recepción porque dice que él no se va a mezclar con los negros. Ese se llama ingratitud. Es e es parte de la historia. También nosotros ocupamos la República Dominicana durante 25 años. Durante La presidencia del señor Boyer, que fue presidente por 25 años en Haití. Haití será de nuevo un país maravilloso a ver. Su pintura es de renombre mundial. Haití, con su artesanía, gracias, su craft, sus playas, sus montañas, La citadel Henri Christophe es la novena maravilla del mundo. Pero mucha gente no lo, no lo sabe. Fue construido por un arquitecto francés, Monsieur Laferrière. El sistema de gobierno es un sistema democrático, i c como o m aquí en é x como aquí en México. La religión. Es el catolicismo. ¡Ay, Dios mío! Pero paralelo al catolicismo, tenemos también una religión muy fuerte en Haití, que es el voodoo, que es practicada por una clase、eh, bien, bien distinta de la, de la sociedad haitiana. Haití, a una época, fue uno de los más, más grandes exportadores de café. De cacao, de azúcar, de sisal, ¿cómo se de bauxite, pero aluminio. aluminio. Sí, nosotros teníamos una mina en Haití con、oh. la compañía Reynolds, ha venido en Haití, hice mucha promesa al gobierno de Duvalier. Y roba el país completamente. Saca todo el boxeo, pero no ha hecho nada. Tenía que hacer escuelas, poner la electrificación de la ciudad,、todo. no ha hecho nada, pero es el pasado. Ahora, hay una de las playas, la más bonita del Caribe, que es utilizada por extranjeros también, que se llama Labadí. Al norte del país, todos los,、uh, los barcos de turistas antes de Yacuzumel. Saliendo de, saliendo de Miami, se quedan a Labadí, la después van a c o、oh. z u m e l la Labadí es una playa maravillosa. Es cerca, e entre Haití, es casi en la frontera de Haití y la República Dominicana, al norte. Ahora vamos a tomar una pausa para escuchar una canción otra vez de mi presidente Michel Martelly. Y la canción se llama Pas de Courage. Quiere decir, no, no te, te desesperes. desesperes. No te desesperes.、Ese、es el título de la canción. Y con esta música diremos a todos ustedes muy buenas noches. Fue un gran placer de estar con ustedes en esta hora para brindarles a ustedes la mejor cultura. De poder hablar de algo que estaba extranjera en conocimiento. Radio UDO es campeón en este sentido y les decimos gracias. El tren seguirá la semana próxima en su, caminuto, en su caminito con su música francesa. Y quién sabe, que tengan un buen fin de semana a todos y espero que la semana, y espero que, la semana que va a comenzar sea mejor que la pasada. Ok, bonsoir en Bonnuit a tous. Ok, buenas noches. マミジェ。 BOOMBOW